Hola mis amigos y amigas de este programa de Mientras el Mundo Gira Como siempre les digo, verdad, no me voy nunca a cansar de hacerlo Gracias, gracias por dejarme entrar en sus hogares Y compartir estos minutos, este tiempo de reflexión De palabra, de palabra de Dios, de experiencias mutuas Y sobre todo de aliento para poder seguir adelante mientras el mundo gira Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante, como todos los temas, ¿verdad? Eh, usted se preguntará, bueno, ¿cómo el Padre Willy escoge estos temas? Precisamente eh, a través de sus ah, experiencias, de sus eh, comentarios, de las situaciones que ustedes comparten conmigo eh, diariamente, sea en la parroquia, en Santa Bernardita, que ahí está su casa, en San Juan de Puerto Rico, o en los diferentes lugares donde eh, los hermanos tienen a bien invitarme, y allí pues siempre que uno eh, va a predicar y demás, siempre lo digo también, eh, yo no sé lo que dejo, pero sé lo mucho que me llevo, y me llevo siempre mucho de ustedes, y pues todo eso como que lo, lo pondero, lo digiero, eh, lo hago oración, y sobre todo experiencia, y con esa experiencia, que es la experiencia de ustedes y también mía, de mi familia, de los que me rodean pues entonces me siento y busco temas que sean de interés y que todos los temas tengan, como yo creo que todo, eh, tenga un punto de referencia en las Escrituras. La Palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca cambia. La Palabra de Dios nunca cambia y siempre nos da a nosotros eh, una como un, una flecha como una un, un, un dice en inglés un pointer no que apunta a temas de interés para ustedes y para mí para todos de ahí que viene el nombre también del programa mientras el mundo gira mientras el mundo gira nosotros giramos con ese mundo y vamos viendo todos los días situaciones personas acontecimientos eventos momentos de alegría, momentos de tristeza, todo eso que está pasando y hoy más, que el mundo es como un pañuelo y todo pasa con una rapidez tremenda y, y, y no hay nada en ningún rincón del mundo que usted y yo no nos enteremos, o a través del internet, que es la avenida de las comunicaciones, o a través de, de la televisión o de tantos medios que hoy uno tiene, Para hacerlo, Pero antes de que entremos en el tema como tal, vamos a hacer oración, vamos a hablar con Dios y sobre todo en ese hablar con Dios pedirle que una vez más, como siempre lo debemos hacer, que nos bendiga y que nos abra el entendimiento, porque parte de nuestros problemas, el tuyo y el mío, es que a veces como que se nos cierra el entendimiento y como dicen por ahí, no vemos ni nuestra propia nariz. Y entonces cuando uno no tiene esa visión de la vida, comenzamos a, a tener muchos tropiezos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día nos ponemos en tu presencia para que nos ayudes, para que nos ilumines, para que nos fortalezcas y nos des tu consejo, para que abras nuestro entendimiento y podamos estar abiertos y receptivos a todo lo que tú quieres que nosotros en este momento entendamos para así vivir una vida más satisfactoria, más eh, edificante y sobre todo una vida que sea mucho más plácida y mucho más agradable a ti bendícenos Señor y que tu bendición descienda sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén bien Pues como le decía, hoy vamos a estar hablando de los talentos. Eh, los talentos, ¿verdad?, que muchas veces como que no entendemos eh, los talentos, porque mucha gente habla de talentos, de dones, eh, de gracias, de carismas. Y vamos a ver si podemos pues catalogar cada cosa en su, en su lugar. El talento eh, depende mucho también todo. Vamos a empezar, todo viene de Dios. No hay nada que nosotros tengamos a nivel físico, a nivel eh, psíquico, a nivel espiritual que no tenga a Dios como autor. ¿Verdad? Eh, por eso San Pablo en un momento dado hablaba y decía, eh, en, en, en Cristo nos movemos, existimos y somos. Fíjense que son tres tres verbos existenciales, no, o sea, vivir, ser, existir, no, eh, tiene que ver con, con el ser humano, con, la, con el movimiento de nosotros, con lo que nosotros somos como personas, porque no hay nada, es que no hay nada en nosotros que no tenga a Dios como punto de referencia inmediato, pero dentro de esa realidad hay... Maneras directas o indirectas. Los talentos tienen mucho que ver con dos fuentes. Uno es con nuestra herencia, ¿verdad? Por eso uno dice, en esa familia hay un talento para los negocios. En, ese, en esa familia hay, talento, hay un gran talento artístico, y hay muchísimas familias donde todo el mundo ha sido cantante, o actores, o pintores, como hay una familia que todo el mundo ha sido grandes empresarios, o hay familias que todo el mundo ha sido político, de, de vez en cuando sale uno que no, pero usted lo ve en su propio país, la familia tal, todo el mundo es médico. En la familia tal todo el mundo es abogado, en la familia de tal todo el mundo ha sido contable, en la familia tal todo el mundo ha sido artista, porque es como algo que viene en la genética y que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿no? Eso tiene mucho que ver con los talentos que nosotros heredamos. Pero también está el hecho, ¿verdad?, del de medio ambiente, que también usted tiene ese talento que usted hereda y en el, en el medio ambiente como que se alienta, a la persona para que desarrolle los talentos que ha heredado que ha tenido desde que salió y eso es muy lindo ver en un niñito verdad como uno desde que es chiquitito va teniendo como una una predisposición una disposición para algo y entonces es donde los papás tienen que tener mucho discernimiento eh, para poder entonces alentar al niño y no frustrarlo eh, es muy lamentable, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? Que son eh, tiempos y, y uno va creciendo, y los tiempos también crecen. No todo lo que hoy tenemos, y hay que tener mucho cuidado, es malo. Se han logrado cosas muy buenas. Y entre las cosas sociales que se han eh, logrado, es una, una, de las, una es los prejuicios. Por ejemplo, eh, antiguamente muchos de nuestros países hispanos, Los varones no, no tocábamos piano, eh, eso era prácticamente, eso era para señorita, la niña tenía que aprender piano o ir a la clase de ballet y todo. Hoy un joven, ¿verdad?, normal, pues, es pianista, eh, muchas veces pianista concertista, eh, hay muchachos que cogen ballet, imagínese usted que usted hubiera ido en su... En su tenga 40 años ahora, y que un, usted, un varón, hubiera dicho a su papá que quería ser ba, bailarín de ballet, el grito hubiera pasado por el techo, porque un varón eh, bailando ballet, y sin embargo hemos visto, ¿verdad?, la cantidad de bailarines de ballet que son normales, tienen su esposa, tienen sus hijos, ¿verdad? Entonces, muchas veces el niño tenía una predisposición un talento para algo y se frustraba. No, porque tú no haces eso, eso no está bien. Eh, la clase artística, ¿no? Eh, ese niño le gusta la actuación. No, no, eso no, no está bien para una persona decente o para una persona que quiera tener eh, una carrera. O sea, todos esos prejuicios, muchos de ellos que no eran infundados por lo que nos habían dicho, y en vez de alentar, porque son los talentos que un niño trae, ¿Verdad? lo frustra, y por eso vemos muchas personas que han, han triunfado en la vida, pero no son eh, personas felices, no son personas realizadas. Y esto también ha pasado mucho en el marco religioso, eh, jóvenes de ambos sexos que han tenido una predisposición, un don, porque aquí entra también, no solamente el talento, sino el don, que Dios da, para que el talento pues sobresalga, y le decían, al, tenía como algo para, para hacer de los demás, para, para darse a los demás, y un día, ¿verdad?, que ahí entra entonces el don, porque esto, talento y don son hermanos gemelos, ¿no?, y vino el don de la vocación, el don que, el don se diferencia del talento, porque el don viene directamente de Dios, y es para algo sobrenatural, ¿no? Pero fíjense que talento y don, que por eso se confunde, eh, está relacionado directamente para una obra sobrenatural, pero muchas veces viene el don con el talento, para que el talento que se tiene de, de, de la, desde la infancia, que también viene de Dios, ¿verdad?, sobresalga y se proyecte hacia algo que es mucho más sobrenatural, mucho más, de Dios No es que los talentos para ser contable o para ser eh, profesional, médico, abogado, no venga de Dios, pero es mucho más a nivel humano. Pero ya el don viene para un trabajo, una ocupación más sobrenatural. Entonces por eso le digo que talento y don son hermanos gemelos. Pero, ¿cuántas veces un joven ha venido, porque tiene un, un talento para, para comunicar, para, para darse, tiene, es, es como si lo tuviera innato, que es el talento que Dios le ha dado, y arriba de eso, pues entonces le da el don de la consagración a Dios para siempre, como religiosa, religioso, sacerdote, y cuántos padres no han frustrado esto, ¿no? Eh, con palabras muy duras, Verdad eh, y hace que el muchacho, la muchacha, no siga el camino que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y Dios pone las cosas en nuestra vida muchas veces con capaci capacidades que Él nos da, para que nosotros podamos llevar a cabo eso que Dios había pensado para nosotros. Yo siempre recuerdo una persona que yo conozco, está viva todavía, casada, tiene cinco, y es abuela, Pero una vez hablando así, hace varios años ya, yo le dije, eh, esas cosas que a uno como que te da, ¿no? Le dije, tú sabes qué, yo a ti te veo como una tristeza en los ojos. Entonces, eh, yo estaba fuera eh, de, de la, del templo, no, no en la parroquia que estoy ahora, esto hace otros años. Yo estaba eh, trabajando en aquel momento aquí en Estados Unidos, porque mi mamá se encontraba un poquito delicada, y el obispo me había dado permiso para estar unos años aquí y estaba fuera de, del templo como tal saludando a las personas y era hispana entonces me dijo ay padre no yo estoy muy, yo soy una mujer muy contenta, muy feliz y ahí dejamos la cosa. La semana siguiente ella pidió una cita eh, para compartir conmigo Y me, di, me dijo, padre, ¿usted se acuerda de lo que usted me dijo? Y le dije, sí, cómo no, me acuerdo muy bien, eh, pero perdóname, fue una imprudencia de mi parte. Dice, no, no, no, es que quiero hablar con usted precisamente, porque eso que usted me dijo me ha llegado al corazón. Digo, pero hay alguna razón, dice, déjeme explicarle, yo desde que era niña quise ser eh, religiosa de clausura, precisamente Carmelita Descalza, una familia religiosa. Pero mis padres me, me dijeron que no, que eso eran locuras mías, que, que eran exaltaciones y demás. Y, y me dieron duro, me presentaron muchachos. Y yo pues a mí me gustaba también eh, la vida normal, salir con los amigos, bailar y todo. Y, y, y hicieron tanta presión que entonces yo conocí a mi actual esposo, yo he sido una mujer muy feliz. Pero me falta algo. Y lo que le faltaba era, verá, realizarse con el don que Dios le había dado y con los talentos que Dios le había eh, provisto para que ella pudiera ser una persona inte integral, íntegra, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos que realizar en nuestra vida cuáles son los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Porque hasta que usted no tenga esto claro, no va a tener una proyección real de lo que usted ha venido hacer. Hacer a este mundo y el por qué y el cómo, que lo hablaremos después que vengamos de, del, del pequeño receso que tenemos en el programa. Pero en esta primera parte, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, dejar los términos claros, ¿no? El talento. Yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cuáles son sus talentos? Eh, ¿Para qué los está utilizando? ¿Los ha podido, ¿verdad? Eh, eh, tener claros, ¿no? concisos y claros, mi talento, cuáles son sus dones, los dones que usted sabe espiritualmente que tiene, no no los invento, no me los imagino, los tiene, y la gente da testimonio de esto, la gente muchas veces habla con nosotros y nos dice, tú sabes que tú tienes unos talentos para tal cosa, tú sabes que eh, tú tienes un don, Por eso le digo, hablan indiscriminadamente del talento y el don, pero como les dije, hay una pequeñita diferencia, ¿no? El talento, ¿verdad?, como les dije anteriormente, tiene mucho que ver con que heredamos de nuestros padres, no solamente características característica físicas, ¿no? También heredamos de ellos una, una predisposición, una, una, eh, unas capacidades para ciertas cosas, ¿no?, eh, Y también el ambiente en que uno se rodea, pues también te ayuda a desarrollar unos talentos que tiene, ¿no? Pero hay los dones también que Dios da. Y yo digo que son como, como dos vertientes que llegan al océano de nuestra propia vida, para hacernos personas realizadas, personas que seamos felices con nosotros mismos. Es lamentable ver una cantidad de seres humanos. Yo me encuentro con ellos a diario. Eh, muy acomplejadas, ¿no? Es gente que se pasa la vida mirando para la acera del frente, cuando debe estar preocupado por donde vive, por la acera donde se tiene sus pies puestos, ¿no? Y siempre, de ahí viene entonces el envidia, el celo, el recelo. ¿Por qué? Porque estoy mirando al otro, mira lo que el otro hace, mira qué famoso, mira qué bonito, mira qué eh, eficiente, mira qué inteligente. Todo es como en el otro, como si yo fuera. Un ente en blanco, como si en mí no hubiera absolutamente nada. Como si yo fuera un canvas, ¿no? Como si yo hubiera una pintura espectacular. Y en el canvas de mi vida lo que fuera era en blanco, sin un brochazo. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que usted no se ha detenido, ¿verdad? Para ver cómo Dios ha puesto brochazos. Porque empezamos a compararnos con gente. Y usted no se ha dado cuenta de que usted es único, o sea, único. Es como cuando uno habla de, de pinturas y esculturas y obras de arte, son únicas, no hay otra, no habrá otra, y por eso no, no se puede ni comprar, o sea, ¿cuánto vale la pietá? ¿Cuánto vale la pietá de Miguel Ángel? ¿Cuánto vale eh, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci? ¿Cuánto vale la partitura de la novena sinfonía de Beethoven? ¿Verdad? ¿Cuánto valen las pirámides de Egipto, de la segunda dinastía de los faraones ¿verdad? de Egipto? ¿Cuánto vale eso? No tiene precio, son cosas que el tiempo, el, el, el, el, el autor de ellas, el impacto que ha tenido en las civilizaciones a través de los tiempos, las ha hecho eh, que no tengan precio. Pues usted nunca se ha puesto a pensar que usted es una obra de arte, Y uno en el, usted me está diciendo, pero yo una obra de arte, mira lo viejo que estoy, lo arrugado, lo enfermo. Pero usted es una obra de arte, porque todo lo que hay en usted está hecho con un detenimiento, con unos detalles, con una precisión, que no hay nada en este mundo que se compare. El, el, el cincel, ¿verdad?, que tuvo eh, Miguel Ángel en la mano para hacer la pieta, no se puede comparar con la mano que usted tiene para poder cogerlo en la mano, ¿verdad? Eh, el, el ojo que visualizó eh, las pirámides es mucho más valioso que la pirámide en sí, porque fue el ojo el que pudo poner la precisión para que cada piedra estuviera donde esté y tuviera la, la combinación para que pudiera mantener toda esa estructura compacta a través de los tiempos y de la historia, y la mente que concibió aquel oído que ya no tenía sonido humano, porque acuérdense que Beethoven era sordo, ¿verdad?, y siendo sordo hace la gran novena sinfonía. Usted se ha puesto a pensar la maravilla que es el ser humano, y yo creo que por no haber nosotros reparado en esto, es que hoy en día prácticamente la vida no tiene valor, y muchas personas no se valorizan por lo que son. Y es muy triste porque entonces caemos en la frustración, en el, en el que para qué nací, yo no sé por qué, y perdone la expresión, muchas veces yo soy una porquería, yo no valgo nada. Y son personas que nunca se han sentado a darse cuenta de que usted es una bendición. Usted no está aquí porque está aquí, usted es un cúmulo de, de dones y talentos, lo que pasa es que nos ponemos a compararnos, ve Y en el momento que usted haga eso, mi querido amigo y hermano, está usted en arena movediza, ¿sabe que la arena movediza? Mientras usted más se mueve, más se hunde, y cuando usted empieza a compararse, empieza a hundirse, porque siempre la hierba se ve mucho más verde del otro lado de la cerca, y siempre... Es como la gente que va de vacaciones a un lugar o a una casa, está allí una semana, eh, está en un buen hotel, todo es muy bonito, eh, todo es eh, muy fácil. Ay, pero este país sí está en lugares fantásticos, porque usted no vive allí. Pero cuando usted esté viviendo allí verá que la rutina es la misma, el tráfico es el mismo, eh, las dificultades son las mismas. Porque se tiende, ¿ves?, a ver lo que no hay. Y muchas veces nosotros nos ponemos a compararnos con personas, ¿verdad? Mira lo que tiene, mira lo inteligente que es, mira lo, lo agraciado, mira el dinero que ha tenido, mira lo, las aptitudes que ha tenido, como si allí estuviera todo y aquí no hubiera nada. Entonces usted empieza a descompensarse y ahí viene, como les dije ahorita, ¿verdad?, la envidia, los celos, el resentimiento, la amargura, la frustración, el odio, ¿verdad? Porque nos comenzamos a odiar, nos, inclusive comenzamos a odiar la vida. Dicen en Puerto Rico hay una, y en Puerto Rico no solo, sino en otros países también, dice la vida me apesta, esa es una frase que uno oye mucho, o... Cuando me duele tanto que un muchacho de 20 años me diga, yo estoy aborrecido de la vida. Estas son personas que no se han dado cuenta del gran don que Dios le ha dado con la vida, ¿verdad? Y los talentos que Dios ha depositado en él a través de sus padres y de la acción de Dios mismo en su vida. Y es muy importante porque dependiendo de todo esto va a tener un impacto directo en su relación con Dios y con los demás. No hay una cosa más horrible que una persona frustrada, una persona resentida, porque son personas que no son felices y no hacen felices a los que viven con Él o con ella. Y algunas veces, lamentablemente, son personas que están en las parroquias, en las iglesias, pero están allí, pero... Tú los ves que se vuelven sarcásticos, jerónicos, llevan y traen. Es que, claro, no, no, usted no puede dar lo que usted no tiene. Y cuando yo no me veo como depositario de talentos, de dones de Dios, cuando no me veo depositario de gracias que Dios me ha dado para que yo sea un ser funcional, que sea un, un ser integral, que sea un ser que venga a dar y a darme, pues entonces lo que vengo es a destruirme y a destruir porque como decía el padre Ignacio Larrañaga, ese gran místico verdad que, que ya está en la casa del padre, decía el padre: si usted eh, usted siente odio a sí mismo, usted odia, si usted está resentido, usted resiente, si usted está, si usted siente egoísmo, usted es egoísta. O sea, uno es una proyección de lo que usted es, si usted está en paz. Usted es un ser que siembra la paz. Si usted está reconciliado consigo mismo, usted es una persona que reconcilia. Si usted siente amor por usted y por Dios, usted es una persona que va a amar. Por eso es que Jesús decía, amar al prójimo como a uno mismo. Si yo no me amo, yo no puedo amar a los demás, porque yo voy a hacer una proyección para los demás de lo que yo soy y de lo que yo tengo. Y en este momento, ¿verdad?, donde estamos tú y yo, tú es la... Eh, la privacidad de tu hogar, en tu cuarto, en la sala, solo o acompañado, nos tenemos que preguntar si nosotros verdaderamente eh, nos hemos dado cuenta de quiénes somos, qué tenemos, qué Dios nos ha dado, ¿verdad? Hemos apreciado esos dones y esos talentos que hemos recibido durante toda nuestra vida, que son obsequios, son regalos de Dios. Y Es un examen de conciencia que uno debe hacer eh, frecuentemente porque es muy duro y muy lamentable, ¿verdad? Como les decía hace un momento, que jóvenes, ¿verdad? De, jovencitos, 21 años, me digan a mí que la vida les apesta y que están aborrecidos de la vida. ¿Por qué? Porque usted ha llegado hasta esa conclusión. Yo creo que muchas veces es porque no sabemos lo que tenemos. Y yo creo que eh, cuando uno va las escrituras verdad se da cuenta como dios a cada uno le ha dado lo que cada uno necesita por eso la parábola de los talentos que leeremos cuando vengamos del receso eh, es una parábola que uno ve cómo la medida de dios corresponde a cada persona no todo el mundo tiene 10 no todo el mundo tiene 4 no todo el mundo tiene dos. pero lo que sí se espera de todos ellos es que cada uno pongamos nuestros talentos en función y no los escondamos, ni no los frustremos en nuestra propia vida, en vez de estar mirando para el lado, usted mire para usted, y mire el don que usted es para usted mismo, y para Dios y para la humanidad, verdad, porque ahí está el secreto del verdaderamente ser feliz, ser feliz no es tener cosas, o ser famoso, o esto y lo otro, porque todo eso pasa, eh, Eh, muchas personas, ¿verdad?, cuando cuando yo estoy en lugares, ahora mismo en Puerto Rico, cuando voy al lugar y dice Padre Willy, yo lo veo en televisión y uno cree que todo eso. Mire, esto es una misión. Para mí, venir aquí y compartir con ustedes es una bendición que nunca le voy a poder dar gracias a Dios. Yo no lo estudié, yo no estudié esto. ¿Verdad? Yo soy un pastor de almas, eso es todo. Y un día, hace bastantes años ya, para ser precisos, 1999, eh, me llamaron de aquí, de, de esta estación, para invitarme a hacer una serie que era La familia hacia el año 2000, quizás usted se, se acuerde. Y yo me acuerdo, cuando yo llegué aquí, yo estaba, yo temblaba, todavía me dan mis mariposas en el estómago, ¿no? Y no quiero perder eso porque para mí estar aquí... Vengo y me paro aquí con, eh, con temblor, santo temblor y con santo eh, pavor. ¿Por qué? Porque eh, Dios se merece lo mejor y ustedes también, ¿verdad? Y no quiero venir aquí a hablar de mí, pues serían tonterías en par de parte mía. Y siempre he venido aquí con una un gran respeto por Dios, por su palabra y por ustedes. Y me fue muy difícil, ¿verdad?, El poder hablarle a una cámara, hasta que vi en esa cámara los rostros de miles de personas que yo he encontrado en el camino de mi vida y que siempre, como le decía al principio del programa, ponen su confianza en, la, en el mensaje, no en mí, en el mensaje que yo les traigo, ¿verdad? Y eso pues me ha dado a mí la confianza y la tranquilidad de poderle hablar como yo les hablo de corazón a corazón, de hermano a hermano, de mi amigo. Por eso vamos a seguir hablando de todo esto cuando vengamos del receso en este tu programa Mientras el Mundo Gira. Bien hermanos, pues aquí de regreso con ustedes eh, Tengo en la, en la mano, verdad, las Sagradas Escrituras, la Biblia Y eh, precisamente eh, tengo, al, estoy en el capítulo 25 eh, Vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 30 Pero se me había, verdad, son tantas cosas que uno eh, quiere compartir con ustedes Y el tiempo no, no es tanto, verdad eh, Decirles desde ahora Que eh, la palabra talento Eh, era una moneda En el tiempo de Jesús era una moneda eh, griega ¿Verdad? Que tenía un precio y, y que se utilizaba Pero también en el tiempo de Jesús eh, Talento era un cúmulo de dinero considerable O sea, que tiene la palabra talento Tiene esas dos, eh, dos definiciones Una, que era un, una, un tipo de moneda especialmente una moneda griega, y también en el contexto social donde de Jesús, en la Palestina, en Judea, pues era un conjunto de dinero a los cuales se llama talento. Ahora, con esto en mente, usted puede entender el capítulo 25, que vamos a estar compartiendo del 14 al 30. Dice, eh, el reino de Dios es como un hombre que estando a punto de irse, a otro país llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. Aquí tenemos ya verdad eh, el señor que no ha llegado todavía. Acuérdense que ya vino en, en, en su cuerpo, en, eh, pero hay otra segunda venida en que vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, hasta o sea, el ya sí y el todavía no, ya, ya vino pero todavía no ha llegado, ¿no? Pues en ese sí, ya sí, todavía no. Pues el Señor nos ha entregado a nosotros eh, que cuidáramos su dinero, que cuidáramos su mundo, que cuidáramos su iglesia, y para eso pues nos ha dado unos talentos. A uno de ellos les entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otros mil, a cada uno según su capacidad. Por eso no todo el mundo tiene lo mismo. ¿Verdad? Y no todo el mundo lo tiene para lo mismo. Repito, no todo el mundo tiene lo mismo y no todo el mundo lo tiene para lo mismo. Hay personas que tienen una capacidad eh, para curar. Pero no lo hacen como médicos, sino lo hacen como enfermero. Ahí tienen un ejemplo sencillo, ¿verdad? Los dos son profesionales de la salud pero una persona decide teniendo los conocimientos y teniendo los talentos para hacerlo pero decide quedarse como enfermero para confermero de sala verdad o de, de intensivo y otra persona decide hacerlo como médico o hay personas que tienen una gran capacidad de negocio pero decide una, una, una mamá quedarse a cuidar sus hijos teniendo la capacidad para eh, poder llevar a cabo una empresa pero decide quedarse en su casa y llevar a cabo la gran empresa de criar a sus hijos eh, por eso la capacidad difiere entonces se fue de viaje el empleado que recibió las 5 mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5 mil monedas o sea que lo que tenía lo puso en función y al ponerlo en función pues se multiplicó Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. La persona que esconde sus talentos. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Es decir, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con nuestros talentos. Primero llegó al que había recibido las cinco mil monedas y entregó a su jefe otras cinco mil, diciéndole: Señor, usted me dio cinco mil y aquí tiene otras cinco mil que gané". Los puso en función. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las dos mil monedas y dijo, señor, usted me dio dos mil y aquí tiene otras dos mil que gane. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno, muy bien y fiel, ya que fuiste fiel a lo poco, te pondré a cargo de mucho más, entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe, y escuche bien porque esto puede ser usted o puedo ser yo, ¿no?, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Es la persona que tiene a Dios como alguien duro, eh, que no entiende, que, que es un Dios no, que no es tierno, que es tajante, ¿no? No, no ha entendido el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión, pero ya verá, verdad, este hombre tiene a diferencia de los otros, un concepto de su jefe muy duro, ¿no? Eh, el jefe le, eh, por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, pero aquí tiene lo que es suyo, o sea, lo que me diste lo devuelvo sin ninguna multiplicación. El jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, Deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo al volver habría recibido mi dinero más que los intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítele las mil monedas y désela al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde llorará y le rechinarán los dientes. Aquí vemos, hermanos míos muy queridos, ¿verdad?, que nosotros eh, tenemos aquí una opción, qué hacer con nuestros talentos. Eh, es muy, eh, verdad, eh, muy llamativo el trato que se le da al último, al que le dieron mil, porque precisamente, como dice el, el texto evangélico, precisamente porque porque creía que su jefe era verdad, era duro, era serio con su dinero. Tenía que haberlo puesto en función, pero dejando a un lado en este momento, el concepto tan, diríamos, tan poco real, porque pone aquí una relación entre este empleado y el jefe, una, una relación muy fundamental, muy fundamentalista, Muy, eh, muy dura, muy seca, a diferencia con los otros, se ve que entre los otros, del 10.000, del 4.000, hay como más, eh, eh, una amistad, hay como un mejor trato, en el del 1.000 como, como que no se ve, como que ahí falta como algo, falta una ternura, falta una unción, y precisamente estas son las personas que a veces con lo que tienen siempre no, no, no lo pueden poner en una relación amigable, de, de donación, de ternura, de gratuidad por parte de Dios. Entonces, eh, ¿verdad? Estamos mirando, esas son la gente que siempre se está comparando, ¿no? A, eh, mira a mi hermano, mira a mi hermano qué alto ellos, bajito, o mira a mi hermano eh, qué inteligente él y yo no sirvo para nada. Y desgraciadamente, muchas veces, los papás, con todo respeto, no ayudan porque empiezan a comparar hermanos contra, con hermanos, y ponen hermanos contra hermanos, ¿verdad? Acuérdense, papá y mamá que me escucha, que tú no siempre vas a estar ahí, y lo, el legado tuyo es dejar a, lo, a tus hijos unidos, que cuando ustedes no estén, ellos sean uno, ahora que son uno porque ustedes los mantienen unidos, pero cuando tú no estés, esos hermanos van a ser hermanos y amigos, que sean sangre de sangre, o van a verse uno como el otro, como hay tanto hermano hoy en día, peleado por cosas que es cosas que uno ni se puede imaginar. En Puerto Rico, uno pasa por ciertos lugares y ve muchas casas, casas muy hermosas, que llevan años, cerradas, muchas de ellas muy deterioradas, lastimosamente, porque se ven que son grandes residencias que fueron muy lindas. Y cuando usted averigua, ¿sabe lo que pasa?, problemas de herencia, pleitos entre hermanos por cuatro paredes, un techo y un piso. Que se odian, que se discuten, ¿verdad? Porque eso a lo mejor viene de atrás. Porque, ¿por qué tú no eres como tu hermano? ¿Por qué tú no sacas tan buenas notas como él? ¿Por qué tú no eres tan obediente como tu hermano? Y esa comparación empieza a ser que la persona le coja mala voluntad, al punto de que sin darse cuenta, le coge hasta odio. Hay una película eh, muy bonita, yo se la recomiendo, yo la pongo mucho en Retiros de Matrimonios. Es una película ya bastante, eh, ha pasado el tiempo, ya bastante eh, eh, antigua. Tampoco es de los años de la película excelente, <risa> pero es una película, creo que es de los años... 80, eh, se llama Gente Ordinaria, Ordinary People se llama. Eh, fue con una gran actriz que dio mucho que, que hablar porque era una gran comediante americana, Mary Taylor Moore. Y ella pues era tenía hasta un show en eh, la televisión, como una gran comediante. Y, y cuando se fue a, a hacer la película, pues el director escogió a ella como papel, papel protagonista. Cosa que trajo mucha, muchas cosas, mucha gente que se preguntara por qué ella, ¿no? Porque bueno, era una comediante, nunca había hecho un papel dramático, y fue tan efectiva y fue tan brillante que ese año se llevó el premio Oscar como mejor actriz. Y en esa película, sin contarle, verás mucho el trama, son dos hermanos, con una mamá y un papá de una familia de clase media alta, Eh, en, en los estados del norte y es toda la dinámica entre dos hermanos como el, el, la dinámica de uno con el otro crea todo este entorno, yo se la recomiendo, le digo, ya le dije que la pongo a veces en, en retiros de, de matrimonios y uno ve eh, cómo a veces los papás empiezan a comparar a los hermanos, a esperar que uno sea como el otro cuando cada persona es única, no hay dos iguales, porque aún los mismos eh, hermanos gemelos, en algunos lugares le llaman gemelos, en otros le llaman jimahuas, ¿verdad? pero fíjense que a veces son idénticos o a veces son diferentes, o sea, pero son o sea, nacieron el mismo día, uno un poquito antes y otro después, y aún, aunque sean idénticos, es decir que yo soy como una copia genética del otro, no somos iguales. Él tendrá una, un carácter, yo tengo el mío, él tiene unas disposiciones, yo tengo las mías, él tiene unos talentos, yo tengo los míos, él tiene unos dones, yo tengo los míos. Ahí sí que no somos idénticos, ahí cada uno es diferente. Y Entonces el papá y la mamá deben de alentar en sus hijos los talentos y los dones que tienen. No compararlo, no haga eso, porque los está matando en vida y usted los ama profundamente, usted haría cualquier cosa por ellos, porque va entonces a alentar en la comparación que muchas veces lleva a los sentimientos negativos que yo he estado eh, hablándoles hace un momento. Y todo esto porque no vemos, ¿verdad? No vemos los talentos que tenemos, porque aunque sean mil, son mil, usted tiene algo que nadie tiene, por ejemplo, quizás yo, una persona no es un gran chef, pero hacer un huevo frito, algo que uno no se pone ni a pensar. Hay gente que no le sale, hay gente que es brillante, personas que son un genio, y cada vez que tire huevo se le rompe. Hará siempre huevo revuelto, tortilla, pero es estirarlo con precisión que quede. Para eso hay que tener una maestría que todo el mundo no tiene. Pintar, no digo pintura delicada, tú Pintu, pintar una casa, la brocha, llevarla de tal manera que se vea bien pintado. Yo sinceramente eh, cojo la brocha y la pongo por aquí y la persona que se dice, no, uno tiene que dar el brochazo de una manera para que no se vea vetada la pintura. Y podríamos estar hablando aquí de todo, hasta limpiar un piso, tener una casa limpia. Y sin embargo, muchas veces nosotros no le damos importancia a eso. Y usted se imagina una ciudad donde todo el mundo es muy... Eh, genial, los empresarios sumamente exitosos, eh, un lugar donde las artes florecen, donde hay mucho dinero corriendo porque hay grandes economistas en los bancos, donde hay grandes arquitectos con, haciendo grandes edificios, donde hay unas obras de ingeniería in, increíbles, ¿verdad? ¿Usted se imagina que la gente que recoge la basura no recogiera la basura? Con todo eso que le acabo de describir, la ciudad apestara, porque hay que recoger la basura. Y esas personas que recogen la basura, que muchas veces le llamamos basureros, ¿verdad? son tan importantes, porque sin ello la ciudad no solamente apesta, sino que se convierte en una cuna de bacterias que pueden llevar a cabo una gran epidemia, afectando la salud y la vida de todos los habitantes que viven en ella para que usted vea que hace falta de todo y todo el mundo tiene para dar y para recibir. Pero todo esto está en el contexto cuando usted sabe por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace. Y para eso hace falta una relación con Dios y hace falta una sana percepción de uno mismo, por qué estamos aquí y por qué hacemos lo que hacemos. Antes del receso yo le decía que yo no estudié, yo no estudié comunicaciones. Sin embargo, eh, la vida y Dios, Dios y la vida, a través de la vida, me pusieron, tuve esta invitación, ya llevo aquí más de 15 años, 16 años, para mí ha sido una bendición, eh, no deja de ser siempre un reto, ¿verdad? Yo no vengo aquí a hablarles bobería, vengo aquí a compartir la palabra de Dios, vengo aquí a compartir mi experiencia de años de pastor, ¿verdad?, de almas, pero siempre, ¿verdad?, con con unas limitaciones, yo no soy, eh, quizás hay personajes de televisión, yo siempre soy un simple cura de almas, ¿verdad?, que vengo aquí porque Dios me ha dado para poder compartir con ustedes, y si se han dado cuenta, yo lo hago como yo hago todo, ¿verdad?, como hago mis homilías, como trato a mis feligresías. de tú a tú, eh, sencillo, eh, como, como si usted estuviera conmigo sentado en este sofá, y hablando, y usted me me trae una, un asunto, un tema y yo trato de, de buscar la realidad de Dios, la presencia de Dios que pueda ayudarle a ustedes para que usted pueda detectar ese dedito de Dios que está en todo lo que uno hace y sobre todo para que usted se dé cuenta que eso es lo que yo siempre trato, de que usted se vea como un regalo de Dios Usted no, no es una persona que no sirva. Porque tengas mil talentos no significa que no vales. Porque a veces esos mil talentos valen mucho que los diez mil. Y por eso que está este capítulo 25 de Mateo, dice algo que a, a uno cuando lo lee como que le choca un poco, ¿no? Dice: Quítenselo y déselo al que tiene diez mil. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene se le quita la Dice, pero hay algo ahí que como que no funciona. ¿Cómo al que, al que tiene se le va a dar más? Y al que no tiene se le va a quitar. Bueno, muy sencillo, porque lo que está hablando es precisamente de la generosidad de lo que uno tiene como talento. ¿verdad? Eh, esto no lo puede ver usted solamente como si estuviéramos hablando de acciones, de banca, de dinero, de bonos. No. Está hablando de lo que uno hace, estamos. En este tema qué es lo que usted hace y ahí donde está el secreto de los talentos no eh, si usted lo que tiene los talentos que tiene los pone en función del prójimo y para darle gloria a Dios a través de ellos verdad como dice San Ignacio de Loyola para la mayor gloria de Dios no y el bien de nuestro prójimo si usted hace eso pues usted le está dando gloria a Dios y como le está dando gloria a Dios y está edificando la civilización del amor, como le llamó eh, San Juan Pablo II, pues cuando Dios vea que usted entra por esa dinámica, pues le va a seguir dando más para que usted siga dando gloria a Dios y edificando la civilización del amor. Si usted lo que hace es esconder los talentos, no hacer nada con ellos, pues mira, que te lo quiten a ti se lo den, porque aquel está haciendo algo con él, tú no estás haciendo nada con lo tuyo, para qué te van a dar a, más, si con lo que ya tiene no haces nada, yo creo que eso es muy, muy eh, importante, que nosotros le demos buen, buen pensamiento, a veces uno dice, bueno, y por qué yo no tengo más de esto, y por qué no tiene el otro, bueno, yo te pregunto ahora, le pregunto ahora, con lo que tienes, qué has hecho, porque si tú no has hecho nada con lo que tienes, ¿para qué te van a dar más? Es como cuando uno tenía eh, comida en el plato, ¿no? Entonces, a veces los niños eh, son un poquito avariciosos y, y glotones. Entonces, eh, me acuerdo de uno que yo tenía en la parroquia, que eh, hasta le enseñé a comer, porque el pobre, de su papá, no no, no le educaron mucho. Y yo me acuerdo de una vez que fuimos a comer pizza, ¿no? Y entonces él, él estaba, estaba comiendo y ya estaba agarrando otro pedazo. Y le dije, no, no, no, aquí no nos venimos a matar el hambre. Aquí venimos a compartir como, como amigos en la parroquia. ¿verdad? Cuando tú termines tu pedazo de pizza, verdad puedes coger otro. Pero ¿por qué uno en la mano y otro agarrando eh, eh, agarrando el otro? Pues muchas veces, que, que no estoy haciendo nada con lo mío, pero quiero más. Pero ¿para qué quieres más si con lo que tienes no has hecho nada? ¿Usted quiere más? saque el jugo a lo que está haciendo. Hágalo con la excelencia. Hágalo con como que fuera el último día, que fuera lo máximo de usted. Y usted verá cómo le van a dar más. Porque Dios aumenta al que da. No hay sentido de que estén dando cosas para que se desperdicie. Es como la gente cuando va a comer a los buffets, a mí. Me gusta mucho el tipo buffet de restaurante, pero a veces me choca mucho. Porque usted ve la gente con esos platos llenos de todo y después ah, bota comida. ¿Para qué hace eso cuando hay tanta gente con hambre en el mundo? Usted se sirve lo que va a comer. Si quiere, ¿verdad? Y hay para, eh, para comer más, usted se sirve un poquito más. Pero no coma con los ojos, coma con la boca. O sea, a veces estamos y si yo tuviera aquello y si yo tuviera lo otro y si yo fuera como fulano pero para qué si con lo que tienes y con lo que eres no ha hecho absolutamente nada el que verdaderamente reconoce sus talentos con lo que tiene da el máximo y uno tiene que ver como digo yo muchas veces con ese limón como ha hecho tremenda limonada pero hay mucha gente que tiene muy buenos talentos ha recibido grandes dones de dios Y absolutamente, hermano, no ha hecho nada. ¿En qué, ¿En qué bando tú estás? ¿En qué posición tú estás? ¿En el que tiene y los está utilizando a plenitud, el que los está utilizando a provecho personal y para el prójimo o el que los ha enterrado? Yo no puedo hablar por ti, ¿verdad? Yo he tratado toda mi vida de sacarle el mayor provecho a los talentos que Dios me ha dado. Eh, y a veces me he encontrado con mirando para allá, mirando para el otro lado o comparándome, pero inmediatamente me llamo a capítulo porque yo no me tengo que comparar con nadie, porque yo soy único y cuando yo me muera, Padre Willy Peña se acabó y vendremos con otra persona que será sacerdote fantástico, pero será otra persona. No estés mirando para el lado, mira para ti, mira para adentro y date cuenta todo lo que Dios ha depositado en ti y uno entonces mira la pregunta, con lo que Dios me ha dado, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo creo que ahí está el secreto de una vida realizada. Ese, te, esa, ese eh, esa frase se utiliza hoy mucho en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, donde se habla de la realización personal. Que Eso no es nada más... Que, cuando, que saber lo que uno tiene y emplearlo bien. Eso es todo. Cuando uno sabe lo que tiene y lo emplea bien, uno se realiza, uno se realiza. Lo, dif, lo contrario eso es la frustración. Cuando uno está frustrado porque uno quería hacer algo y no lo hizo. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no pudiste lograr lo que tú te habías propuesto? Era algo que era una fantasía, no puse todos los medios no se dieron las circunstancias, pero aún ahí pude darle la vuelta, porque como dice el refrán, cuando Dios cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Pero buscar la manera, porque Dios no da nada para votar, o Dios no da nada por gusto, Dios todo lo que nos da tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de ese talento, de ese don que Dios te ha dado? Te has puesto a pensar, ¿Por qué ese conocimiento? ¿Por qué esa aptitud? ¿Por qué esa habilidad? ¿Por qué? ¿Y qué estás haciendo con ella? Porque estoy seguro que a lo mejor hoy no te, hasta el día de hoy no te habías dado cuenta de todo esto que hemos compartido como amigos, como hermanos en la fe. Y vale la pena, porque al final de la vida, eso es lo que nos van a decir, o sea, te di todo esto. ...que hiciste con ellos... ...es la parábola, él va a regresar... ...o nosotros o él llega o nosotros vamos... ...pero de una manera u otra va a ocurrir el encuentro... ...¿verdad?... ...lo más probable es, ¿verdad?... ...que la mayoría de nosotros vamos hacia él... ...y cuando lleguemos allí... ...no nos van a pedir otra cosa... ...que lo que nos dieron... ...nos van a decir... ...bueno, Padre Willy, o Leonardo, o Rosa... ...o María de los Ángeles o Alfredo, o Jaime, o Santiago, o Lucrecia, o Elena, ¿verdad? Te di todo esto. ¿Qué hiciste con ellos? No, pero esto, no hay excusa, hermano, no hay excusa, porque para todo hay momentos. Y si Dios te ha dado una habilidad, te ha dado un talento, te ha dado unos dones, te van a decir, ¿y por qué no los usaste? Y yo no sé cuál va a ser tu respuesta, pero algo tienes que decir. Y muchas veces no es lo que nosotros digamos, Es lo que nosotros vamos a mostrar, porque las palabras, ¿verdad?, convencen, pero al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento. Es lo que queda por lo que hicimos, por lo que dejamos plasmado, por el prójimo que tocamos, por lo que nosotros edificamos con los talentos y dones que Dios nos ha dado. Y hoy en día hace tanta falta seres humanos que edifiquen el reino de Dios con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Yo creo que ahí está el secreto de una vida feliz. No es la ausencia de los problemas, sino el uso de todos aquellos dones y talentos que Dios nos ha dado para darnos cuenta de que cuando todo esto se pone al servicio de Dios y del prójimo, somos seres felices y realizados para la mayor gloria de Dios, nuestra propia santidad y la edificación del reino de Dios. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima, mientras el mundo gira.